Sí, me sumé para la gira que hace Maccabi Haifa eh, por Estados Unidos. Se juegan algunos partidos amistosos contra unas, unas universidades. Y el 8 de octubre se juega un partido contra Sacramento y el 11 contra Los Ángeles Clippers. Sí, la verdad que es una casualidad que en el mismo equipo haya otro jugador argentino. Está bueno porque compartís las mismas, las mismas costumbres. Eh, así que está bueno eh, si sí, van a ser dos partidos inolvidables eh, se juega el 8 y el 11 como te decía eh, me deja dormir pero bueno va a ser un lindo desafío voy a intentar competir al 100% y lo intento llevar con la mayor naturalidad posible